En una audiencia en donde no asistieron de manera presencial ni juez ni acusado, se conoció mediante un escrito que Gustavo Villanueva aceptó el pedido de extradición a Chile de Facundo Yones El fallo lo escucharon el fiscal Jorge Bagur Creta y la abogada defensora Sonia Ivanov en el juzgado federal de Bariloche. El lonco Guala solo pudo seguirlo por videoconferencia desde la cárcel federal de Esquel desde donde luego de conocer el fallo se dirigió a la gente que se concentró a las afueras del juzgado en Bariloche. Eso es Villanueva, un A lo que nos cuenta Maitén de la extradición del lonco, se le suma que una vez que los mapuches y las organizaciones que estaban apoyando y la prensa que estaba cubriendo las instancias del juicio escucharon la sentencia, comenzó el repudio. Al repudio, la represión y vuelta a empezar. Gases lacrimógenos balas de goma, piedras, fuego, represión, detenidos, garrote y a las comisarías. Mientras se detenía a menores, a mapuches y a integrantes de medios comunitarios, la mamá del de Lonco se expresaba de la siguiente forma. Eh, más violencia para generar más violencia. Eh, es lo único que puedo transmitir para que se queden tranquilos, yo estoy bien, eh, los niños están protegidos y bueno, y la, los milicos siguen llegando, parece que salen de abajo las piedras, el circo se sigue montando y esto tiene que ver con Patricia burrich Macri, Nocetti y todos los idiotas gobernadores. Con más de 15 detenidos, las organizaciones sociales y las comunidades mapuche en la tarde-noche de ayer acampaban frente a la comisaría esperando la liberación de los detenidos. Reportó para Informativo Farco, FM che y FM Pocahullo desde territorio mapuche.